continuidad a la mañana informativa y este fin de semana se dio a conocer que volvieron a reunirse eh, el consejo permanente del plan estratégico. En esta oportunidad se ha sumado gente del colegio de arquitectos y estamos en comunicación con Carolina Samponi para que nos comente un poco qué es el aporte que van a hacer eh, a este plan estratégico. Buenos días Carolina, Pablo y Valentina, ¿te saludan? Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Bien, mm -hmm. bien, buen día. Buen día. Bueno, queríamos eh, esto saber cómo, cómo es esta, este acople que han hecho con el plan estratégico o con el Consejo Permanente del Plan Estratégico. Eh, bueno, les cuento. El Consejo Permanente del Plan Estratégico para el Desarrollo de sí. la Ciudad, eh, que funciona como órgano asesor del Departamento Ejecutivo, eh, tiene eh, varios integrantes, entre otros, el eh, Colegio de Arquitectos de, de La Pampa. Uh -huh. Y esta semana fue la primera reunión de este año, en donde eh, durante la reunión se trató un orden del día, entre otras cosas se aprobó el reglamento de, interno de funcionamiento del Consejo Permanente, Y eh, también eh, hablamos en relación a uno de los proyectos prioritarios del plan estratégico, que es eh, la modificación y actualización del código urbanístico. Es donde nosotros, como colegio, eh, podemos, entendemos que podemos hacer el mayor aporte para eh, la ciudad. ¿Qué es un código urbanístico? Un código urbanístico es... Una norma uh -huh. en donde se especifica todo lo relativo a generación y uso de suelo. Uh -huh. eh, esa norma, en función de, de digamos, eh, las nuevas necesidades que surgen del desarrollo del territorio, en este momento eh, necesita ser actualizada. Uh -huh. En realidad no es una decisión ni del Consejo Permanente, ni del Colegio de Arquitectos, sino que es un punto que surgió eh, en el 2017 cuando se estaba haciendo el desarrollo del plan estratégico y se, se priorizó, digamos, esta actualización del código urbanístico y, y bueno, eh, se empezó a trabajar en ello. ¿Ha quedado desactualizado el código urbanístico? Sí, ha quedado desactualizado, uh -huh por esto que les digo, porque hay nuevas necesidades, eh, las que va creciendo, eh, hay, digamos, eh, otras, otras cuestiones que atender, como las medioambientales, que, que hace años ni siquiera nos lo planteábamos, y mm. en base a todo eso eh, es que se, que se decide eh, la modificación de la norma, que además, eh, no es la primera que surge el código desde que, desde que existe, digamos, la norma en el, la ciudad de Santa Rosa. Eh, y seguramente tampoco vaya a ser la última, porque la ciudad cambia constantemente uh -huh. y, y siempre va a haber nuevas necesidades para atender. Y bueno, lo, lo que um, ahora estamos atendiendo es esta nueva necesidad que, ya les digo, surgió eh, en el plan estratégico de, de, del año 2017-2018. ¿Hay algunos puntos particulares que ya sepan que van a, a cambiar o que van a modificar a raíz de este, de este código? Nosotros estamos trabajando como colegio con el municipio, uh -huh. internamente con el municipio, y estamos consensuando eh, cuáles son esos puntos, digamos, que, que se van a tratar. Uh -huh. eh, supongo que en las próximas semanas van a estar definidos, eh, pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con eh, algunos cambios puntuales en, en, en lo que se llaman distritos van a estar incorporados en el nuevo código. Uh -huh. eh, Carolina, el, el plan estratégico de la ciudad de Santa Rosa sí. llegó tarde, y eh, digo, por cómo ha crecido la ciudad, hay forma de corregir eh, algunas cuestiones que, que, bueno, que provocan caos, eh, eh, por decirlo de sí. alguna forma. Eh, ¿Se pueden corregir? La planificación estratégica es algo nuevo, en, al menos en, en nuestro país. Sí. Y Santa Rosa tiene una escala de ciudad que. Eh, permite todavía la corrección de muchísimas cosas. Y en ese sentido, cuando trabajábamos en los talleres del plan estratégico, eh, trabajábamos con eh, la definición de potencialidades de las ciudades y eh, claramente quedó demostrado que tenemos, por suerte, una escala de ciudad que todavía nos permite corregir muchas cosas. Nos tenemos que poner a hacerlo. Claro. Ah, bueno bueno es una Yo buena... creo que nunca, que nunca es tarde para empezar. O sea, uno depende cómo mire el vaso, uno puede mirar medio lleno o medio vacío, pero lo que sí es cierto es que nosotros todavía no somos eh, una ciudad tan extendida o con tanta población como para que haya cosas que eh, no tengan lugar a corregir. Claro. Eh, se ha sumado la ciudad de Toái eh, también, eh, pensando que casi ya están unidas en un solo sí. conglomerado. Sí. Esa, esa decisión es, es acertada. Es acertadísima, mm. sí, sí, es acertadísima. Bien. De hecho, eh, hay muchas cosas que eh, los dos municipios eh, van a empezar a trabajar en conjunto, uh -huh. que además eh, así se hace en, en todos los lugares donde eh, empiezan a existir como... Eh, si, si vos no sos de acá y vas de Santa Rosa a Toa y es como que no entendés dónde está el límite... Claro. Eh, entre los dos eh, municipios. Uh -huh. Uh -huh. Claro, está bien. Eh, y mm, en las últimas semanas se anunció eh, la construcción de la nueva terminal de la ciudad de, de Santa Rosa. Sí. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué opinión tienen desde el colegio, del lugar elegido? Nosotros estuvimos trabajando el año pasado también en uh -huh. la definición de, de, de estos sectores, de estos, de estos posibles eh, locaciones, por así uh -huh. decirlo, sí. eh, en su momento los lugares que se habían eh, designado eran varios, uh -huh. eh, bueno, entendemos que eh, al momento de, de decidir la locación, eh, de hecho el lugar donde se va a instalar es, está muy cerca a otros puntos que, que el colegio había eh, definido como, como buenas locaciones, uh -huh. eh, bueno, Es algo que, que venimos hablando desde hace tiempo. Eh, entendemos que el cambio del, del lugar de la terminal es necesario y, y, bueno, habrá que ponerse a trabajar en garantizar que, que ese espacio donde se va a localizar tenga, reúna las eh, mejores características para, para el nuevo uso claro. eh, asignado. ¿Y el, el proyecto de la nueva terminal va a participar el Colegio de Arquitectos? Eh, por lo que tengo entendido, y hmm. no quiero mentir, esto tómenlo no como colegio de arquitectos, sino como algo personal, sí. eh, se va a realizar a través de, de un concurso, por lo que tengo entendido. Ah, sí. Pero no, no lo tomen como una información fehaciente, porque sí. no estoy 100% segura de lo que estoy diciendo. Sí, desde el municipio algo de eso anunciaron, sí, eh, que exacto. iba a haber un concurso eh, para... En ar... que, en principio iba a haber un concurso. Claro, sí, sí, sí. En caso de que haya concurso, me imagino que el colegio va a participar. En caso de que haya sí. concurso, el colegio va a participar, seguramente, porque además nosotros como colegio es lo que, lo que queremos, o sea, que, que se concursen la mayor cantidad de proyectos eh, posibles. Uh -huh. Qué bien. Eh, bien, Carolina, nada, que, así que arrancan, eh, ¿cada cuánto se van a reunir eh, eh, el Consejo? Mira, justamente en el Reglamento Interno de Funcionamiento se estipula. Que, se, que el Consejo debe reunirse al menos cuatro veces al año sí. o cuando surjan temas de interés que requieran su actuación, ¿no? como uh -huh. algo muy, muy particular eh, que sea necesario una nueva reunión. Pero en principio las reuniones son cuatro anuales. Ah. Eh, uh -huh. Esta semana tuvimos la primera reunión. Bien, bien, bueno, espero que le den continuidad, ¿eh? porque es algo... Sí, eh, eso eh, es lo que queremos todos. Uh -huh. bueno. bien. Eh, bien, Carolina, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias. No, agradecerles eh, la posibilidad de explicarle a la gente eh, estas cuestiones y cuando quieran eh, hablamos. Bueno, bueno, que tengas buen día. Gracias. Igualmente. Bien, eh, Carolina Zamponi, eh, representante del Colegio de Arquitectos uh -huh. de La Pampa en el... Consejo Permanente del Plan Estratégico de la Ciudad de Santa Rosa. Empecemos a planificar la Ciudad de Santa Rosa. Todavía hay tiempo, dijo. Todavía hay tiempo. Es la buena noticia. No es una ciudad muy grande. Eh, eh, todavía y se puede. Todavía se puede corregir y mejorar. 106.1 Una vacuna contra la malaria.